que nos hace llegar Manada Producciones, que han organizado un conversatorio donde el tema es inmigración, trata, trabajo, esclavo, una actividad que se va a hacer este viernes 20 a las 20 horas en la sede del Movimiento y del Sindicato de Prensa Irigoyen 469, donde van a estar disertando Flavio Bosco, Nahuel Doménica y Emilia Benítez, todos eh, integrantes de la Joda Teatro. Y con Emilia Benítez, estamos ahora en Comunicación Telefónica. Hola Emi, ¿cómo estás? Vero te saluda. Hola Vero, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿Cómo está bien, todo? muy bien. La verdad que, bueno, este, eh, con ganas de, de poder participar, de escuchar, de difundir, de que se corra este, la información de que, bueno, van a estar por aquí trayendo estos temas que, Bueno, que nos vienen azotando de manera terrible desde la historia de la humanidad, podemos decir, ¿no? Así es. Mira, sí, nosotros, eh, esta obra que se llama Bracita Perro Chagualo, ya viene hace tres años, que, que es una obra de la Joda Teatro, uh -huh. que es de creación colectiva, hemos viajado, hemos hecho en varios lugares, no, y, y pensaba esto, digo, cuando empezamos a hacer la obra e investigar uno tiene la esperanza o no sé cómo uh -huh. decirlo de que en algún punto eh, las cosas cambien claro, ¿no? Sí, y sí. es y es no está hoy seguir sí, tres cuatro años que vamos con la obra y, y parece que todo uh -huh. en realidad en vez de mejorar eh, se ha acentuado ¿no? Uh -huh. por toda la realidad que ya conocemos digo sí. que aparecen que vemos eh, y nada entonces de ese lugar también Uno dice, bueno, evidentemente cuando uno se pregunta hasta cuánto tiempo tiene vigencia una obra... Entonces, en, en ese sentido decimos, y bueno, entonces hay que seguir moviéndola. Hay que seguirla, claro, totalmente. <risas> Bracita Perro Chahualo, que la estrenaron en el año 2015, que ganaron además el concurso a Comedia Municipal del año 2017 en La Plata, que han tenido muchas distinciones como mejor actor eh, para Flavio Bosco, como mejor dirección general, mejor dramaturgia, mejor música. Bueno, una obra que está dirigida por vos, Este, y, que, y que quería que nos cuentes, bueno, por qué arrancaste con este tema y, y, y qué cosas pasan ahí, ¿Qué es, lo que, qué es lo que ocurre en las y los espectadores. el en, en principio, bueno, sí, ahí yo estoy dirigiendo, pero eh, La Joda Teatro es un grupo de hace 10 años que está acá en La Plata, eh, que ha hecho obras, que hace intervenciones, y tenemos... Eh, investigamos también en esto de la creación colectiva, uh -huh. o sea que los roles en general pueden, van rotando digo, en esta me tocó dirigir, Bien. en otra he actuado, uh -huh. pero en esto sí, lo que, que también es parte de la joda, es que siempre se trataron temáticas que nos interpelaban y sociales uh -huh. digo, de hecho el primer la primera intervención que tuvo la joda como grupo hace 10 años atrás, fue cuando la primera marcha que se hace al año de la desaparición de Julio López, uh -huh. entonces Digo, por esto de cuando la temática en realidad surgió porque, nada, nos veníamos como informando, interesando y de repente dijimos, bueno, ¿cómo contar esta historia, mm -hmm. no? Que, que es terrible porque sí. la obra cuenta de dos inmigrantes que están en un taller clandestino haciendo zapatos y que escaparon de Subraliguay, que es esta ciudad inventada, pero que podría ser cualquier lugar de Latinoamérica, y vienen... A, a un lugar, a una ciudad más grande, a, a que les vaya mejor sí. y terminan encerrados en, e, en, esta, en este taller. Eh, desde ese lugar, digo, lo que más se intentó más allá de lo que se ha investigado y lo que seguimos viendo en relación a lo que es la trata, el trabajo esclavo, la inmigración, eh, se le trató de dar como, ¿cómo puede decirlo?, como cierta cosa onírica uh -huh. donde seguir apostando a los deseos de, de estos personajes, ¿viste? no quedarnos solo claro. en lo que no fue. Uh -huh. eh, la obra de ese lugar va en cara desde ahí, después lo que nosotros hemos investigado o por ahí lo que vamos a compartir en la charla del viernes, sí tiene que ver un poco en cómo las investigaciones que tuvimos, con los colectivos que estuvimos trabajando para hacer la obra... Eh, pero un poco eso, la, la trama que, claro, es, que bien. tiene esta. Eh, la presentación de la obra es el sábado 21 de septiembre a las 21 horas, también al día siguiente, domingo 22, a las 20 Exacto. horas, Exacto. en la sala ATTP, las entradas anticipadas están en venta, 150 pesos y en puerta 200, en jacinta indumentaria y diseño, y están los horarios y además han generado un evento, las pibas, así que la pueden buscar como bracita, perro, chagualo, en Santa Rosa eh, sí. y bueno y el día anterior es la es la es el conversatorio no es cierto claro el viernes a las 8 eh, en sí creo que en tengo... el sindicato de prensa Yrigoyen, ah, 469. Sí, sí. y 469 cuatro seis sí ahí bien sí ahí va a ser la charla la idea compartir un poco, como te decía, eh, lo, lo que venimos trabajando, un poco también lo que viene haciendo la Joda como, como grupo, durará una hora, una hora y, y media, uh -huh. lo digo porque la, viste que a veces nos da un poco de fiaca, uh -huh. ir <risa> un viernes a una charla, pero um, bueno, y también la idea es proponerlo de, de una manera dinámica, la, la Joda siempre como en esta cuestión de debate eh, poder proponer un debate en el que todos compartamos. Digo, nosotros hemos hecho esta obra en varios lugares, pero recuerdo uno que estuvimos el año pasado, que fue en una escuela, uh -huh. y que bueno, estaban chicos de 12, 13 años, y después la charla derivó en que había varios de papás y mamás de los chicos que habían estado en algún momento en algún eh, trabajo clandestino como los que contaba la obra. Claro, Entonces claro. el debate ya se abrió, digo, uno, que uno no imaginaba que iba a suceder uh -huh. eso. Eh, uh -huh. Entonces siempre me parece que, que está bueno como abrirlo también a gente que más allá de, de ir a, a compartir lo que venimos haciendo, como también un espacio de seguir pensándonos en esto, que por más que uno no sea inmigrante o migrante, eh, pueda también pensarse como qué Políticas se les pide a este Estado para poder empezar a cambiar un poco. Claro, porque sin duda es el Estado ¿no? el mayor responsable de, de bregar por los derechos de las personas, en general los derechos humanos, y en particular por propiciar este, políticas que no fomenten, en todo caso, ¿no? Sí, uh -huh. sí, t -t totalmente. Uh -huh. Que bueno, digo, y todo lo que eso deriva uh -huh. en, en el racismo, en seguir dividiéndonos quiénes están de un lado, quiénes están del otro y me parece que el monstruo no tiene, tiene claro, que ver con otra cosa, con otra cosa. más grande Bien, eh, echa la invitación y bueno, esperemos que se haga también extensiva a, a muchas colectivas, organizaciones, agrupaciones que estén vinculadas con los derechos humanos, con el feminismo con el abolicionismo del sistema prostituyente, bueno, con todas estas eh, luchas que llevamos adelante en búsqueda de esto Contanos, Emilia, qué cosas eh, rescatás, digamos, a partir de que se pusieron, eh, pusieron sobre el escenario esto y, y, y también los conversatorios porque digo ustedes son actores actrices están en el mundo del teatro pero salirse de las tablas y sentarse en el piso en ronda o en las sillas como sea no pero para hablar cara a cara con la gente también es un desafío que que bueno que es otro lenguaje pero que debe generar cosas sumamente valiosas sí totalmente para mí eh, eh, eso es lo que nos da también el ida y vuelta y, y, y en este seguir contando digo, nuestra idea como grupo es seguir contando otras historias eh, de otras problemáticas sociales o del ser humano, uh -huh. y me parece que el ida y vuelta a veces está no solo bueno para ver qué se ve en la obra y que para nosotros es como, digo, uno hace una obra para compartir, no, uh -huh. porque... Claro, porque sí, sí, para ¿no? vista, digo, claro. Uh -huh. Exacto. Tal cual. Entonces es el lugar, bueno, cuál es el ida y vuelta, y creo que y en las charlas que hemos tenido y talleres, lo que también nos, nos enriquece un montón es... Esto, como te decía, el ejemplo de este nene que sus papás habían estado en un taller clandestino. Claro. Uh -huh. Entonces ahí hay una mirada mucho más cercana, en este caso, me acuerdo que era un nene de 12 años, uh -huh. donde qué mirada tienen ellos claro. de ese o, sí, ¿no? Sí, sí. Uno porque está, lee las noticias, uh -huh. digo, bueno, y eso cómo llega a la escuela. Claro. O sea, para mí, de, desde ese lugar a nosotros nos enriquece eso, y también, como te decía, esto de las charlas ha sido como para la JOE investigar dinámicas en, en cómo llevar a o cómo abrir ciertos debates, Bien. y que en eso estamos, porque... Uh -huh. Esta cosa de siempre, hablamos y pareciera que lo único que importa es la cabeza, por decirlo yo, estamos divididos uh -huh. siempre, uh -huh. cuerpo y cabeza, uh -huh. y estamos ahí como empezando también a, a partir de estas charlas que tuvimos, de qué manera estos debates se hacen más dinámicos, donde no hay alguien que habla y el otro escucha. Uh -huh. Bien, buenísimo. Bueno, y contanos un poquito de vos, Emilia, eh, ¿te dedicás al teatro desde hace mucho tiempo? ¿Dónde, dónde estudiaste? Sí, sí, mire. Oh, oh. Bueno, que hacer no, sí, sí hace 10 años que Ajá. estoy con, este, con teatro, eh, acá en La Plata, en la Escuela uh -huh. Pública de Teatro de Acá de La Plata. Eh, y sí, hace un tiempo ahí, ahora estoy viviendo en Capital con otro grupo, que, con una obra que se llama Orillera, que dirige Toto Castineira. Eh, y sí, indagando en esto, digo, hoy, eh, a ver, vivir de, del arte, entre comillas, digo, cuesta, uh -huh. pero sí siempre buscándole la vuelta, más que a, a vivir, como de qué manera abrir, ¿no? Uh -huh. Esta cuestión que no sea solo para algunos, digo, esta, y, y, este, este sistema que propone que la cultura sea para solo una élite. Claro, eh, claro. ¿Cómo, cómo y, poder y mencionabas, abrirlo? mencionabas un tema que me parece que es muy importante, que es el trabajo colectivo, ¿no? Como lo que viven en el grupo de La Joda Teatro, este, que también es este, una forma de resistencia que nos viene salvando... Este, de, de otras construcciones ¿no? que, que tienen que ver más con el capitalismo el verticalismo y todo lo demás ¿no? que, este, donde la toma de decisiones está allá arriba y el resto obedece y, y la forma de construcción este, eh, así comunitaria como esta radio por ejemplo o como la Joda eh, nos, vienen, eh, nos viene significando también una trinchera desde la cual resistir Totalmente, totalmente, uh -huh. y que me parece que en eso, bueno, la, la joda de eso te decía, viene desde, su, desde el comienzo, siempre se, se trabajó de esta forma, uh -huh. eh, donde también hay una investigación en el hacer cotidiano, uh -huh. porque no estamos acostumbrados en no. general no. a este, al debate, no. a poder crear en conjunto, uh -huh. a charlar, a que las ideas valen todas, uh -huh. digo, donde no tiene que haber un alguien que decida porque si no es caótico, uh -huh. Y en ese proceso, digo, para mí es una construcción que se viene dando desde hace tiempo eh, en el grupo, uh -huh. y que la hemos venido probando no solo de las creaciones colectivas, sino también desde, desde el dar clases, que justamente en Santa Rosa también vamos a dar unos talleres, y que es también esta cuestión de, de, de la cuestión pedagógica, si uh -huh. queremos llamarlo, o, o de cómo coordinar un taller, y eso también lo hacemos de manera colectiva. Eh, nada, eso, como decías vos, para no creemos rotundamente que la resistencia es ese trabajo colectivo y bueno, y ahí hay que seguir uh -huh. dándole. Eh, los talleres que mencionaste, Emilia, son para personas que están ya, digamos, vinculadas al teatro, ¿tienen que ver con eh, talleres de actuación? Es un taller de actuación, uh -huh. sí, de entrenamiento escénico, está abierto... A, a quien tenga ganas, diría uh -huh. yo. Puede haber tenido una gran experiencia, o poca, o mucha. Eh, el tema es tener ganas, va a ser sábado y domingo de 3 a 7 de la tarde, con un corte en el medio supongo que haremos, uh -huh. pero para sobre todo eso, la gana de estar ahí compartiendo, de, de verse en escena, de poner el cuerpo... Uh -huh. Bien. Bueno, ha sido un placer, Emilia. Este, trataremos de, de aprovechar todas las propuestas que nos acercan porque además de la diversión y de lo, de lo lindo que es de disfrutar del teatro, del aprendizaje en un taller o de sentarnos a conversar, la temática que proponen nos parece absolutamente importante eh, en tiempos de, de tanta violencia y donde bueno, los cuerpos son mercancía y donde bueno, algunos cuerpos en particular padecen más que otros. ¿no? Pero bueno, este, a partir de esta, de esta resistencia junto al arte, eh, convencidas también de que las cosas pueden ir mejorando aunque nos esté costando tanto tiempo. Pero bueno, gracias por la tarea que llevan adelante. no Bueno, y gracias a ustedes y también quiero destacar eh, al... Grupo que nos lleva, claro. que es Manada, uh -huh. eh, sí, que sí. viene produciendo ya desde el uh -huh. año pasado y nada, el trabajo de las chicas está siendo increíble porque esto, es a puro cuerpo y corazón intentando poder eh, generar formas en que nosotros podamos ir para allá uh -huh. y me parece que eso, en el intercambio, el poder generar, el que vos tengas, digo, las chicas están ahí hace un mes, agitando por todos lados, Tal cual. <ríe> eh, no solo invitando sino también eh, abriendo, viendo de qué posibilidades económicas sean lo más factible para todos uh -huh. y todas, y nada, me parece que, que está bueno en un lugar que a veces, bah, yo conozco Santa Rosa donde hay una ciudad, pero que, que, se, que ellas muevan para llevar eh, propuestas de otros lugares me parece... Genial. genial. No, no porque genial. vayamos nosotros a no, no, la a la, la, la propuesta. Te entiendo que lo, sea. Que, lo que decís. Este, por eso también desde aquí tratamos de, de difundir la tarea que llevan adelante, que es nuestro pequeño granito de arena para que todas estas cosas se repliquen y lleguen a la mayor cantidad de gente posible. Un, un abrazo bueno. grande, Emilia. Vale, un abrazo, Vero. Gracias. Nos vemos. Chao, ¿sí? chao. Emilia Benítez eh, estaba conversando con nosotras difundiendo las muchas actividades que tienen. Así que eh, si quieren ir agendando y todo eso, pueden buscar el evento que se ha creado en Facebook como eh, bracita Perro Chagualo en Santa Rosa Organiza Manada. Por ahí pueden ingresar directamente al, al perfil de Manada y ahí también tienen toda la información. El grupo que viene es la Joda Teatro, son otras formas de búsqueda que tienen. Eh, y la charla, el conversatorio, el que les hacía referencia, Es eh, para el día viernes 20 a las 20 horas en la sede del Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos y del Sindicato de Prensa, Irigoyen 469, el viernes 20 a las 20. Y bueno, y las obras, ¿no? Con todos sus horarios, ahí en la ATTP vayan buscándose la, la entradita, así se ahorran 50 mangos eh, por la anticipada. Y bueno, y a conversar, a charlar, a aprender y a abordar este tema desde la resistencia para poder involucrarnos con esta cuestión, ¿no? Sabemos que el Estado es eh, la parte fundamental, pero también el Estado somos todas las personas y desde nuestros diferentes lugares podemos aportar para que las cosas cambien.